el rey, ¿no?, durante el funeral del rey, ¿no?,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 pero en otros, por ejemplo, como el cenote de los ojos, que está en Tulum, en la Riviera Maya, eh, o el cenote de Shohol por ejemplo, que está en Kuzamá, pues eh, es, es el agua es cristalina, ¿no? Y, y es muy interesante porque Bolomxochol eh, significa nueve ojos de ratón, que es son las nueve oberturas pequeñas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 El cenote de Chisian Iza. Miriam, muchas gracias. Un abrazo, chicos. Un beso, cuídate. Un beso.